Amigos amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a un nuevo programa de esta propuesta musical que hacemos cada semana y el comienzo con una banda estadounidense, una de las más importantes de lo que se dio en llamar el big band de rock. La agrupación es junto a Blood, y Sweet y Tethers, la banda más representativa de ese género. Se fundó en la ciudad de Chicago en el año 1967, aunque inicialmente se denominó Chicago Transit Authority. Nombre que debieron recortar por problema jurídico con las autoridades del transporte público. El grupo eh, permanece aún en actividad, se fundó con 7 integrantes, Peter Chetter entre ellos, aunque en algunos periodos de su historia llegó a contar con 12 y en la actualidad cuenta con 10 integrantes. El disco Chicago 17 del año 1984 es el último que graban con la voz de Peter Chetera y contiene dos de los más grandes éxitos cosechados en la historia de la banda. Peter Chetera después de eso decide abandonar la banda e iniciar su aventura discográfica de manera solitaria obteniendo enormes éxitos también. En el 2015 la banda fue listada entre los nominados para ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. La alineación original de la banda fue incluida en el Salón de la Fama en una gala una gala realizada el 8 de abril del 2016 junto a The Purple, Steve Miller y Cheap Trick. Cuenta con casi 40 álbumes a lo largo de toda su carrera. Aquí vamos a compartir en el comienzo justamente un tema de ese álbum Chicago 17, el último que grabara Peter Cetera haciendo la voz en la banda y el tema Hard to Say I'm Sorry. everybody needs a I'm sorry, I just want you to stay, after all that we've been through, I will make it up to you. Continuamos ahora en Indie Terra con Peter Gabriel, cantautor y productor británico de rock. Fue el vocalista principal y flautista de la banda de rock progresivo Genesis. Fundó ese grupo junto a Tony Banks, Anthony Phillips y Mike Ruter for cuando estudiaba en la escuela secundaria en Inglaterra tras abandonar Genesis comenzó una exitosa carrera solista y más adelante dirigió sus esfuerzos en la producción y promoción de de los llamados God of Music, pionero y emblema de la música rock y pop, incursionó en el uso de stem diving en la aplicación en público con trajes y disfraces como parte del espectáculo, hoy en día muy usados con como artistas, por ejemplo, como Lady Gaga, promotor del uso innovador de los videoclips con recursos como el stunt motion y en videos como Lady Chavarr ha sido que ha sido uno de los pioneros en en experimentar con cajas de ritmos eh combinando elementos étnicos y el rock entre otros aspectos, lo que hace que Peter Gabriel a uno de los artistas más influyentes de la música actual. En el 2007 fue galardonado con un BMI en la 57 edición de de esos premios en el London Howard por su influencia generacional en la música. Ganó también premios de la música popular en el año 2009 y fue introducido en el Salón de la Fama del rock en el 2010 por haber pertenecido a Genesis y en el 2014 por su obra como solista. Cuenta con más de 50 discos en álbum, entre álbumes de estudio, recopilaciones, álbumes en vivo y bandas sonoras, entre ellas la de la película Alas de Libertad de Alan Parker igual y Nominada por este último al Oscar Ha sido también nominado en 20 ocasiones A los premios Grammy De los cuales ganó 6 Aquí Peter Gabriel Desde el año 1982 Y este Jog Team Monkey Compartíamos la música de Carmin. Eh, a mediados de los 80, este grupo Carmin contaba con la participación de cuatro jovencitas que tocaban diferentes instrumentos en un estilo llamado Tecno Pop. Sin embargo, el alma y motor de ese grupo siempre fue su vocalista y baterista, así como también la compositora de todos los temas, Gaby Martínez, apodada Carmin. Tiempo después, habiendo grabado dos discos y colocado varios éxitos en la radio y haber entrado en la lista Billboard en los primeros lugares con el tema Otra semana, el grupo se desintegra. Eh y con la experiencia de los creadores de imagen de Madonna, las ideas de un experto coreógrafo y una espléndida producción musical, eh Gabi Martínez surge como un artista de proyección internacional. Eh ha iniciado inicia su carrera solista adoptando para para ella misma el nombre de Carmin. Actualmente es considerada una de las cantantes eh más completa, ya que además de cantar, componer y arreglar sus temas, toca infinidad de instrumentos. Compartíamos la música del grupo Carmin justamente con el tema del año 1987 editado del disco Cerca de ti, el último que sacó el grupo Carmin, el tema Otra semana. Y nos vamos a un estreno. Justamente la banda uruguaya No te va a gustar junto a Nike eh Nicki Nicole estrenaban en el mes de marzo de este año 2021 este tema Venganza. Años después de que el cantante original de la legendaria banda Pink Floyd dejara la formación por graves problemas mentales, un deterioro mental importante que sufrió Sid Barrett, posiblemente emperiodado por el abuso de las drogas, Richard Wright, Roger Waters y David Gilmour compusieron y grabaron este tema justamente para darle fuerzas a su compañero Sid Barrett para salir adelante. Pin Floyd en el final de este bienvenidos al show del día de hoy con este Gene On You Crazy Diamond. Sigue brillando diamante loco.